Buen día, Pablo. Buen día, audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien, vos? Movidito. Movido. Bueno. Sí. Eh, Alfredo, a ver, contanos. Eh, la cooperativa participó ayer de la Asamblea de la Federación Pampeana de Cooperativas de FEPANCO, pero no aceptó ningún cargo en la conducción. Eh, explícanos el motivo. Sí, bueno. En realidad este, tuvimos una reunión preparatoria con anterioridad Así que bueno, ayer este, no este, se formalizó una situación que es no seguir siendo este, parte del Consejo de Administración, se nos ofreció como el, el, en el año 2018 una, una modificación del estatuto de FEPANCO, por el cual se pasó de tener este, cinco consejeros titulares a tener siete bueno, se nos ofreció un lugar y nosotros este, hicimos un planteo, habíamos hecho un planteo respecto a situaciones que había que, que modificar en la conducción, Y bueno, no se compartía la necesidad de hacer esos cambios, así que nosotros decimos que bueno, no, en ese, en ese escenario no queríamos este, tomar el compromiso porque no no, no, no no tenemos la misma visión de algunos temas, así que preferimos este, seguir seguir formando parte de FEPANCO, pero no compartir la, la conducción. Eh, Alfredo, ¿y qué te dijeron eh, las autoridades de FEPANCO? ¿Hablaste con Santa Rosa, que es el presidente de FEPANCO? ¿Entendieron Entonces, la posición? Bueno, en, eh... en realidad este fue un fue un zoom en el cual este, dimos las posiciones, por supuesto que son, este, en las reuniones este, este, que son discusiones políticas, se plantean temas políticos, nosotros veníamos planteando ya este, esta situación de incompatibilidad, de... de Carlos Santarosa, de ser presidente de FEPANCO y a su vez ser director en Pampetrol, y para nosotros es, es, es, no es menor, digamos, es una incompatibilidad que no es menor mm. y que a nosotros me parece que no que, que expone a la federación a estar este, en, en situaciones que en algún momento nos va a complicar este, no, no, no, no, nos, va, nos va a enfrentar a problemas de difícil resolución, a lo mejor hoy no lo vemos, pero a poquito andarlo vamos a ver, mm. la la FPE es más bien partidaria de, de, de, de preservar la institucionalidad, de, de cuidar las formas, y, y que el presidente de FEPANCO sea también director de Pampetoy, no no, no no nos pareció a nosotros, no nos parece, y seguimos convencidos que no no corresponde. Alfredo, sí, sí, sí, seguí, seguí. Sí, algunas cuestiones de, de, de, del modo en que se ha venido conduciendo este, la federación la, la conducción en relación a algunos temas este, el tema de, de tarifas que es un poco el que más nos preocupa y, y que se viene ha venido discutiendo y, y nosotros hemos sentido que, que algunas posiciones este, no han sido este, defendidas con firmeza y, y, y bueno este, no nos hemos sentido representados y cuando hay que ir a hacer una cuando se plantea una la colaboración o bueno la, la tarea de la universidad para para estudiar este, las estructuras tarifarias este, en esa comisión no somos en cuenta no hemos ido nos no fuimos convocados este, con lo cual más que más que dar un paso al costado de nosotros lo que lo que sentimos es que bueno no, la condición no, no dejó afuera y están solos en esto ustedes eh, o hay alguna otra entidad que por lo bajo o públicamente lo ha planteado a ver es, es muy difícil este, este la, la y la participación está muy mermada uh -huh. nosotros no, no, no tenemos tiempo para para recorrer este, las demás cooperativas de la provincia de la pampa y, y si bien tenemos la posibilidad de hablar telefónicamente no es algo que, que, que cotidianamente hagamos porque la verdad es que la labor cotidiana nos lleva a puestos Este, no obstante lo cual, el día de, de ayer, bueno, tuvo un par de llamadas de gente que por ahí este, tiene más confianza y, y, y nosotros hemos explicado nuestra nuestro planteo, las razones de nuestro planteo y se ha entendido. Y esto quiero ser claro, no, no digo que haya este, cooperativas que, que compartan o que estén de acuerdo o no, pero se entiende y eso a nosotros no, no, nos tranquiliza. Ah. ¿Y, y, ¿Y recibiste alguna respuesta ahí en este Zoom? digo eh, ¿Dijeron algo, dijo algo este eh, Santa Rosa de, de, de su posición como director de Pan Petrol y presidente de la entidad? ¿Se defendió, no. digo, de, de esto o no? Eh, hay, hay, hay, hay discusiones que son discusiones que son este, en tono político, uh -huh. este, pero bueno, cada uno da sus explicaciones. Uh -huh. este, y, y yo puedo dar las de la CPE. No me animo a... A, a formalizar las opiniones de otros ustedes sus compañeros y, y Carlos Santa Rosa es un dirigente que bueno, tendrá su, tiene sus razones, la uh -huh. regirme, la CPI no la importa. Ah, bien, bien, bien. Eh, Alfredo, eh, en algún momento pensaron en dar el portazo y, y, y salirse de la Federación? No. No. No, no, no, no, no, no, más bien lo contrario, nosotros sentimos que, que el acto que, que nosotros no formar parte de la conducción es un acto de de responsabilidad nuestra, eh, tiene que ver con nuestras convicciones y que una de las fortalezas de la federación es este, sostener las convicciones mm. y, y a veces este, en público la, la gente se entera de, de las posiciones y a veces la conducción también al ver la firmeza de los argumentos de, de la CTE obra en, en consecuencia y así hemos venido y, y entendemos que, que no formar parte de la conducción va a ayudar a clarificar la la, la, las posiciones este, y va a ayudar también a resolver este, las cuestiones este, con mayor este, objetividad y, y, y en algún punto sentimos que esto que, que venía haciendo la federación, que es dejarlo un poco afuera, bueno, este, para tranquilidad de ellos y de nosotros es mejor es mejor así, es decir, éramos, éramos, éramos consejeros suplentes, ya no lo somos y eh, te noto como dolido eh, por esta situación eh, no, no, no o sea sentís que no que, que la cp no, no, no tiene el reconocimiento que tiene teniendo en cuenta que es la entidad más grande más importante que tiene la provincia de la pampa dentro de las cooperativas eléctricas mira la, las situaciones de políticas en ese banco han tenido siempre vías y venidas este, momentos en los cuales la CPE este, estuvo, estuvo afuera, de, de, en algún momento la CPE, cuando se planteó, que recordarán la puja contra la, las turbinas de Camusi? Uh -huh. este, la, la federación acompañaba el proyecto, uh -huh. y la CPE se salió. Uh -huh. ¿Cierto? Es decir, este, cuando la, la CPE ha tenido que, que, que tomar decisiones, la, la, las ha tomado, Y, y nosotros entendemos que en algún momento la federación ha, ha estado más acorde con, los, con, los, con la visión de la CPE, ¿no? que se ha alejado un poco, y, y a lo mejor este es uno de esos momentos, se aleja un poco, pero no quiero decir este, que hoy este, veamos nosotros la necesidad de, de dejar la federación de ningún modo, nosotros sentimos que la federación hay, hay mucho para hacer, la federación necesita a la CPE, la CPE necesita la federación, y, y las cooperativas necesitamos una federación fuerte. Bueno, que aquí haga pata ancha de unos planteos, que sea clara, y a veces que en esta necesidad o, o deseo o, o de, de no confrontar, este, de, no, no hace bien a las posiciones, no hace bien al equilibrio que hay que buscar. Nosotros lo, lo, lo planteamos en el Zoom el otro día, decir, hay un, hay un deber este primordial que está planteado en el artículo 6 del estatuto de Sopanco. Es decir, el, el, el, la, la, la tarea principal de la federación de, de, de Sopanco es es defender los intereses del movimiento cooperativo ante los poderes públicos y privados. Esto es como decir, bueno, esto es lo primero, es la razón de ser, y eso tiene que estar claro. Eh, eh, ha sido muy claro, Alfredo. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar, si no, muchísimas gracias como siempre. No, simplemente decir que, que, que la verdad es que la preocupación que tenemos este, en la cooperativa es, es la salud institucional de nuestras EPEs. Y, ¿Y por qué no compartir también la preocupación que tenemos todos los campeanos de Santa Roceña? La situación este, económica, la situación política, la inestabilidad, la, la, la presión sanitaria, son los temas que hoy más nos preocupan. Si se quiere lo de la lo de conducción F-Panco, es un tema, este, no digo menor, pero digo de, de, de, de menor importancia, si se quiere, con, con los temas que realmente son importantes y que, y que nos tienen ocupados tienen ocupados porque bueno hay que hay que hay que dar soluciones y la cooperativa es una empresa que tiene muchos servicios que todos los días tiene un cúmulo de situaciones por reserva así que bueno este, a las tareas eh, bien alfredo muchísimas gracias de vuelta que tengas buen día muchísimas gracias a ustedes que tengan una buena jornada